Her、radio Show.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 A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico y retransmitiendo simultáneamente con Avanzadametallica.net con bases en República Dominicana. Muy buenas noches a todos y gracias a todos los que nos han sintonizado desde tempranito en la noche de hoy. Los que están en el chat de Heavy Metal Mansion, los que están en nuestro、eh, pequeño grupo de WhatsApp y a todos los que se han estado comunicando desde bien temprano, bienvenidos a todos a otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show. Recuerde que si usted quiere sintonizarnos, puede hacerlo directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion. metalpr.com ahí、eh, ve la barra le da play y automáticamente comienza a disfrutar de la programación también si usted tiene la aplicación de tuning puede buscarnos por metalpr y nos encontrarás en tuning donde también podrá disfrutar de la programación también durante la noche de hoy Puede entrar directamente a la página de avanzadametallica.net y ahí podrá escuchar Heavy Metal Bunker Radio Show. Además de que hay un chat activo donde podrá también compartir con los hermanos que están transmitiendo y que están escuchando desde la República Dominicana. Así que no hay excusa para que no pueda sintonizarnos como todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Heavy Metal Bunker Radio Show con este su servidor Dark Nerudas. Dos horas de puro metal pesado. Y en adición a la transmisión de esta noche. Pues nosotros también tenemos un grupo de emisoras hermanas que se han afiliado con nosotros para poder retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana desde diferentes países, diferentes días de la semana, desde diferentes、eh, emisoras y diferentes horas. Entre estas emisoras tenemos Access al Radio Rock、eh, que estará transmitiendo. Todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. Tendremos a la gente de Colombia a través de eltúnel.co. Todos los domingos a las 8 de la noche desde Colombia. A través de AsaltomataradioRock.com todos los lunes a las 12 de la me del mediodía desde España. A metalcorrosivo.com que transmite todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. Frecuencia Online Radio.com que transmite todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock a través de su emisora The Classic estará transmitiendo todos los martes a las 21 horas desde Bolivia. Radio Enigma transmite todos los miércoles a las 13 horas desde Chile. r o c k t o t a l Radio transmite todos los miércoles a las 8 de la noche desde Perú. Y Espectro FM 98.9 transmite todos los viernes a las 10 de la mañana. Desde Corrientes, Argentina. Así que estas son nuestras emisoras hermanas afiliadas que tienen la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana en diferentes partes de Latinoamérica y Europa. Si usted tiene alguna duda y quiere saber desde cuándo y desde dónde se va a retransmitir Heavy Metal Bunker cerca de usted, Usted puede entrar a la página de Facebook Heavy Metal Bunker Entertainment y ahí tenemos posteado toda la agenda y todas las direcciones, horarios y todo lo que usted necesita saber para poder sintonizarnos durante la semana. Así que, muy bien mi gente, habiendo dicho esto, Si usted quiere entrar y disfrutar del de chat que tenemos en vivo en Heavy Metal Mansion, simplemente tiene que entrar a metalpr.com, diagonal en vivo, y ahí le sale una cajita, pone su nickname y automáticamente entra a la plataforma del chat y ahí podrá compartir con los muchachos que están ahí. Eh, compartiendo y、eh, hablando sobre diferentes temas. Muy bien, muy bien, pero vamos a lo que nos toca y para lo que estamos aquí, que es para compartir lo mejor del metal pesado, poder compartirlo con todos estos colegas que nos sintonizan. Y hoy tenemos un programazo. Hoy tenemos un programazo fuerte, fuerte, fuerte. Hoy vengo con la v e n a echando chispa. Ya aquí en Spring, Texas, comenzamos a sentir los primeros síntomas de la Navidad con el frío que ya comenzó. Ya aquí comenzamos a sentir ese frío, a ponernos los abrigos, a desempolvar las botas, los beanies este, y todo el, el disfraz navideño para poder salir a la calle. Entonces ya estamos un poquito frío por acá, pero hay que meterle calor y fuego y candela con la música. Así que hoy tenemos un programa bastante fuegoso. Mucho trash metal, mucho trash metal en la noche de hoy. Y comenzamos con nuestro despegue y comenzamos con nada más y nada menos. que con una de las bandas más importantes del trash metal de la Bahía de San Francisco, y estamos hablando de Testament. De su álbum The Gathering de 1999, estábamos escuchando el tema Down for Life, un discazo de cuatro pares. Y dicho sea de paso, este disco me acaba de llegar. Me acaba de llegar esta semana en versión vinilo,、eh, versión remasterizada, una, re, una versión limitada a mil ejemplares en anaranjado. Y estoy de lo más contento con este álbum, que es uno de mis álbumes favoritos. En un álbum、eh, que es musicalmente de los. Eh, más completos, no solamente por la fuerza, la energía y la violencia de la música, pero、eh, la calidad de la ejecución、eh, y la complejidad de los temas me parece que es una cosa brutal. Dicho sea de paso, yo siempre he pensado que el dúo de guitarra más excepcional que existe en el trash metal históricamente lo tiene、eh, Testament. Eh, pero en este disco tenemos a Dave Lombardo haciendo、eh, despliegue de toda su virtuosidad en la batería. Así que me encanta The Gathering, un álbum que fue lanzado en las postrimerías del 2000、eh, y que es uno de mis discos、eh, favoritos. Y estábamos compartiendo el tema Down for Life. Eso es lo que teníamos. En el despegue de la noche. Pero nada, vámonos, vámonos con lo que nos toca. Y nos vamos a ir con un cumpleañero. Un cumpleañero muy especial. El papá de los pollitos. Y estamos hablando de a s y Asborn. Que esta semana estuvo cumpliendo 72 años. Así como ustedes lo escuchan: 72 años. Algunas personas dicen. Bueno, para tener 72 años, pues、eh, o z z y e s t á bastante matado. Bueno, para la vida que o z z y se ha dado a los 72 años, yo lo veo como un nene. Porque la vida que a As z h y Asmorn se dio, no la aguanta y no la tolera cualquier persona. Entonces, vámonos. Vámonos con el papá de los pollitos. Vámonos con a s h a o s b o r n e Con uno de los temas más importantes de su carrera y que me gusta bastante. Vámonos con. Bar k a t the Moon. I'm o a altomataradiorock.com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 Les saluda su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Y simultáneamente transmitimos a través de Avanzadametallica.net con bases en República Dominicana. Hoy, como todos los domingos a las 7 de la noche, por Heavy Metal Mansion, tenemos una cita con Heavy Metal Bunker Radio Show, 120 minutos de puro metal pesado, y hoy tenemos un programazo fuegoso con mucha candela y mucha violencia musical. Y comenzamos nuestra apertura y nuestro despegue con nada más y nada menos que Contestament de su álbum The Gathering de 1999. Habíamos comenzado con el tema Down for Life, un temazo de un extraordinario álbum. Y nos fuimos en nuestra primera intervención con un cumpleañero. Nos fuimos con nada más y nada menos que con el papá de los pollitos, a z i b Asborn, que esta semana ha estado cumpliendo 72 años de vida. Un. Personaje mítico dentro del heavy metal que comenzó con la banda que desarrolló lo que hoy conocemos como el metal pesado Black Sabbath, y que de ahí pasó a su carrera、eh, solista con muchísimo muchísimo éxito, estableciendo las pautas y los parámetros de lo que era la música heavy metal. En los años 80 y 90. Así que feliz cumpleaños a Mr. Azzy Asborn. u e Y esperemos que cumpla muchos más. De Azzy Asborn u estábamos escuchando el tema Bark at the Moon. Del de mismo álbum Bark at the Moon. Que fue lanzado en 1983. Después de Azzy nos fuimos con su ex banda Black Sabbath. Pero nos fuimos con Black Sabbath y en la voz de Mr. Ronnie James Dio del disco The Humanizer de 1992. Un tema que a mí me gusta bastante y es el tema I. Un tema con un、eh, título cortito, pero un temazo de cuatro pares. Que dicho sea de paso, Black Sabbath lo incluía en su setlist en vivo. Durante la gira de este álbum. Así que estábamos escuchando The Humanizer. Que dicho sea de paso, este álbum fue remasterizado y lanzado en vinilo 180 gramos. Y yo estoy por ahí tirando el naso a ver si lo puedo pescar. Así que ya sabremos, ya sabremos. Bien, pero vámonos. Vámonos entonces a comenzar con la candela, con el fuego y la violencia musical. Vámonos con una banda que a mí siempre me ha gustado y ha estado en uno de los tops. Y estamos hablando de la banda de New Jersey, Overkill.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 Radio Show. Eso que estábamos escuchando era nada más y nada menos que la banda de New Jersey, Overkill. De su álbum, The Years of Decade, de 1989, estábamos escuchando un tema bastante reconocido, diría yo que el tema más reconocido de ese álbum. Y que es bastante reconocido en todo el catálogo de Overkill. El tema Elimination. Un tema que no puede faltar en los setlists de todos los conciertos de Overkill. Un muy buen álbum. Este álbum me gusta bastante.、Eh, aunque Elimination es una de las canciones más comunes, pues no exactamente es mi canción favorita de este álbum, pero sí me gusta bastante este disco. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que la banda argentina Orcas. Orcas、eh, lanza su álbum debut en 1990 bajo el nombre de Reinará la Tempestad. De ese álbum estábamos escuchando el tema Derramaremos hasta la última gota de sangre. Un extraordinario álbum、eh, en la voz del señor Hugo Benítez y en la presencia de nada más y nada menos de su fundador Osvaldo Civiles, quien、eh, fallece en 1999. Así que ahí estábamos escuchando de la banda argentina Orcas de su álbum debut de 1990. Pero ya que estamos por ahí por Argentina, pues vamos a continuar. Vámonos por ahí por Argentina, seguimos buscando metal en castellano. Y vámonos con esta gente que yo sé que le va a gustar mucho a mi hermano el lechón atómico. Esto es para ti, bro.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 Estamos aquí con un programazo y nos estábamos dando ahora un banquete de lo que es la música latinoamericana del metal pesado. En la pasada intervención estuvimos con la banda argentina Orcas de su álbum debut de 1990, Reinará la Tempestad. Y en, este,、eh, en esta intervención, pues nos fuimos con la banda argentina Borax. Borax comienza en 1988 y no es hasta el año 2000 que logran grabar su primer álbum de larga duración. En 1913 graban su último álbum bajo el nombre de Metalización. Y ese es el último álbum que graba quien fue su bajista y cantante. Chefaro Pastor, quien、ah, recientemente, hará varias semanas, pues pasó a morar al b a j a l a con todos los guerreros del metal en otra dimensión. Así que、eh, estábamos sonando del de e álbum Metalización del 2013. El tema era Siglo Metálico. Así que teníamos ahí. A Borax en Heavy Metal Bunker Radio Show. Lo próximo que estábamos escuchando,、eh, aunque no es una banda de metal en castellano, sí es una banda latinoamericana. Y estamos hablando de la banda Blizzard Hunter. Blizzard Hunter es una banda de Lima, Perú. Una banda que yo la descubrí recién,、eh, a comienzos de este año, y desde que、eh, descubrí esta banda, pues simple y sencillamente quedé enamorado porque es una banda que tiene un poder, una fuerza,、eh, una ejecución en la música, y su cantante es simple y sencillamente una, otra cosa, es otra cosa. Así que Blizzard Hunter、eh, es una banda que comienza en el 2006,、eh, no es hasta el 2014 que lanzan su primer EP bajo el nombre de Conqueror of Destiny y su primer álbum de larga duración lo graban en el 2015 bajo el nombre de Heavy Metal to the Bane. Eh, graban un live álbum en el 2018 y también lanzan un EPE n el 2019. De su álbum Heavy Metal to the Bane del 2015, estábamos escuchando el tema And on My Way. Un temazo y ese álbum es brutal. Yo lo mandé a comprar automáticamente y es uno de los CDs. de Bandas de la nueva generación, sobre todo bandas latinoamericanas.、Eh, así que orgullo de Perú. Saludo a la gente de Perú y allá de Rock、eh, Total Radio.、Eh, eso era Blizzard Hunter. Allá con patriotas de ustedes que me gustan bastante. Estuve eh, eh, leyendo en la página de ellos de Facebook. que están trabajando en un nuevo álbum para el próximo año yo espero que así sea porque de verdad que estos muchachos tienen、eh, muy muy buen futuro bien pues vámonos vámonos entonces con otra banda que aunque la sonamos la semana pasada porque tienen、eh, álbum nuevo hoy nos vamos a ir porque es un cumpleañero Y estamos hablando del álbum Persecutor Mania de 1987 de la banda Sodom, que está cumpliendo 33 aniversario. Persecutor Mania es uno de los álbumes、eh, más sobresalientes del catálogo de、eh, Sodom. Y de ese álbum, vámonos con un tema que dice. Nuclear w i n t e r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 The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de c l a s i c s Yes, yes, yes. Estamos de regreso por aquí por el Heavy Metal Bunker Radio Show. Un saludo a todos los que están por ahí, por el chat, desde tempranito, compartiendo con nosotros, escuchando y、uh, comentando sobre lo que es la música. También a los que están en WhatsApp. Eh, un saludo muy grande a los que me están escribiendo por mi Messenger de Facebook. Un saludo bien grande. Gracias por la sintonía todos los domingos en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando, pues, era nada más、eh, y nada menos que la banda Sodom de su álbum Persecutor Mania de 1987. Eh, estábamos escuchando el tema Nuclear Winter. Un temazo de un álbum que está cumpliendo 33 aniversarios esta semana. Así que enhorabuena para Sodom, que lo ha estado sonando las últimas tres semanas por diferentes razones, pero、eh, que para bien sea. Después nos fuimos con otra de las bandas del. De,、eh, El área de la Bahía de San Francisco, y que es una de mis bandas favoritas de trash metal, y estamos hablando de la banda The Angel. De su álbum、eh, The Evil Divide del 2016, estábamos escuchando el tema The Mug, un temazo de un extraordinario álbum lanzado en el 2016 bajo el nombre The Evil Divide. Eso eran los muchachos de Death Angel. Bien, pero vamos, vamos a continuar con lo que nos toca, que es con música, metal pesado. Y vámonos con, vámonos con una banda de Switzerland. Una banda que en el 2020 lanzó un álbum espectacular: The Number Feather of Truth. El tema que vamos a estar escuchando se llama The Attention Trap y la banda Poacher Guy. Directamente desde la Ciudad de México. Metal Corsivo, r o 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio, uno en todo. Metal Corsivo r o en todas partes. Estás escuchando Radio Enisma desde Santiago de Chile. Para el mundo. Por aquí, por aquí, por aquí es. Aquí es que estamos en Heavy Metal Bunker Radio Show. En la emisora más importante de Latinoamérica del metal pesado Heavy Metal Mansion. Que no sé si ustedes sabían que Heavy Metal Mansion ya mismo, ya mismito cumple 20 años de estar al aire. Sí, señores, así mismo es. 20 años, Heavy Metal Mansion comenzó a transmitir desde que esto se prendía con carbón y la música sonaba con humo, así como los indios, cuando el internet era lento, lento, lento y cuando nadie se imaginaba que algún día las emisoras online se convertirían en la transmisión del futuro. Cuando no h a b í a smartphone y no había nada de eso, ya Heavy Metal Mansion estaba dando sus primeros pasos. Entonces, ya mismo, yo creo que el lechón tiene una fiesta con unos pico labi, s unos chocitos de pectorro y cositas así para celebrar los 20 años, pero ya, ya les dejaremos saber qué inventamos. Así que River. Prepara el caña y prepara las cositas y los sándwichitos de mezcla porque vamos a celebrar los 20 años de Heavy Metal Mansion. Los vamos a celebrar, aunque sea con、eh, mascarilla y, y con lo que sea, ok. Bien, así que eso que estábamos escuchando es cierto, lo de los 20 años es cierto, lo, lo de la celebración no sé si es cierto, pero. Pero es cierto de que ya、eh, Heavy Metal Mansion va a estar cumpliendo 20 años. Y cuando miramos para atrás, hace 20 años, lo último que usted se imaginaría es que las emisoras online se convertirían probablemente en la prim el primer recurso de nosotros poder escuchar y compartir Heavy Metal con ustedes.、Y、mira, aquí estamos, ¿ok? Bien,、eh, estábamos escuchando la banda Poacher Guys. Que lanzó este año un álbum bajo el nombre de f e d t h e r of Truth. Un álbum bueno, bueno, bueno. De verdad que es un álbum muy bueno. De ese álbum estábamos escuchando el tema de Attention Trap. Después nos fuimos con la banda británica E-Vile. E-Vile lanzó en el 2013 un álbum bajo el nombre School. Y de ese álbum estábamos escuchando The Naked Sun. Una banda que me gusta mucho, mucho, mucho.、Eh, mi ú n i c o y no es una crítica, es, es, pues, es, esos son ellos. Tienen mucho, mucho parecido a lo que fue Metallica en sus primeros años.、Eh, de hecho, acaban de firmar contrato con la banda Napalm Records, que eso no es cáscara de coco. Así que. Enhorabuena por i b a i l y espero un nuevo álbum en el 2021 porque los álbumes que ha tirado Exile son excelentes. Muy bien, vámonos entonces con otra banda de trash metal, pero esta vez nos vamos con una banda que es de Dallas, Texas. Esta banda lleva por nombre Power Trip. Power Trip comienza en el 2008. Y no es hasta el、eh, 2013 que lanzan su primer álbum de larga duración. Luego, en el 2017, lanzan su segundo álbum de larga duración que、eh, lleva por nombre Nightmare Logic. Ese es un extraordinario álbum y、eh, lamentablemente. Su cantante Riley Gales、eh, murió hace、eh, varios meses atrás. Actualmente desconocemos el estatus de la banda.、Eh, lo que he leído es que aparentemente la banda pues tiene planes de continuar. Sin embargo, todavía no tienen una formación oficial que cubra、eh, los zapatos de Riley Gales. Pero. Eh, vámonos, vámonos con Power Trip de su álbum Nightmare Logic del 2017. Vámonos con el tema Crucifixation. metal en Puerto Rico. p u r o m e t a l d e s d e e l 2001 r e c o n o c i d a m u n d i a l m e n t e m e t a l p r c o m h e a v y m e t a l m a n y h a w e i s t e s Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué bloquetazo! Acabamos de sonar ahí. Eso que estábamos escuchando, pues eran los muchachos de Power Trip. De su álbum Nightmare Logic del 2017. El tema que estábamos escuchando era Crucifixation. Después no s fuimos con nada más y nada menos que con una de las bandas más importantes del trash en la historia. Y estamos hablando de uno de los Big Four. Estamos hablando de Dave m o u s t i n y Megadeth. De su álbum r i s i n Peace de 1990. Estábamos escuchando el tema Holy War. Temazo, temazo de uno de los álbumes más brutales que ha lanzado Megadeth en toda su carrera. Bien, vámonos entonces con otra bandita, otra bandita de allá de la Bahía de San Francisco. Esta banda、eh, lleva cuatro álbumes, acaba de lanzar un álbum en el 2020. Pero hoy nos fuimos con su álbum del 2010 bajo el nombre de Evolution of Chaos. De su álbum del 2010, vámonos con el tema Dying s e a s o n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 ¡Ajá! Aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era la banda Heathen. De su álbum The Evolution of Chaos del 2010, estábamos escuchando el tema Dying Season. Después nos fuimos con la banda Havoc. Havoc de su álbum Time Is Up del 2011, estábamos escuchando el tema Prepare for Attack. Un temazo de uno de los mejores álbumes que ha lanzado Havoc. Aunque tengo que admitir que en el 2020 Havoc lanzó, acaba de lanzar un álbum que es simple y sencillamente espectacular. Así que ahí teníamos a los muchachos de Havoc. Muy bien, mi gente. Bueno, mi relojito de arena me dice que no me queda tiempo para más. Que ya el tiempo que me dio Heavy Metal Mansion se me agotó. Así que no se preocupen, no se pongan tristes, no se me acongojen. Porque el próximo domingo regresamos a la misma hora. A las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. A través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com Con 120 minutos de puro metal pesado Así que yo los dejo Y que tengan una extraordinaria semana Recuerden como les digo siempre La pandemia no ha terminado Tenemos que protegernos Y proteger nuestras familias Mantengan cuidado Y mucha precaución Yo los dejo Hasta la próxima semana Que se cuiden bastante, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bastante pero que beban más. Así que se despide su amigo Dark Nerudas. Hasta la vista, baby. We all shattered suddenly So in the narrow mission is a reality、yes, We are r a p p i n g an agent of the trust c o n f r o n t a t i o n they both have our time Country diamonds, the miscreant brothers with d a l e n t s Sessions, Fathers In great souls, condemned for Ali l to be A team of all o b s e r v a n t s a downer and aerodynamic h a o s r a m p a n t in age of distrust Confrontation, temples of shaman I need no shaman, baby! I need no shaman, baby! I need no shaman, baby! I need no shaman, baby! So, it pours o t its feet all eternity The living innocence f a r l to the ever-told The last of our hope a n d your dignity Gear, r a b i n i t y need and distrust God for a nation, triple to seven I need no h job of heaven I need no h job of heaven I need no h job of heaven I need no h job of heaven